Colectivo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación en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 No me importa porque escucho el palermo en la radio y sigo con el escadio. Bueno, muy buenos días a todos los simios y simias que están escuchando el Palermo hoy. Eh, venimos un poquito faneos y venimos un poquito retrasados. Eh, estuvimos en Paraguay haciendo algunas cuestiones, eh, dando la resistencia de alguna manera simia eh, y por eso nos costó llegar un poquito. El fecha bus se atasó en, en la frontera. Eh, estamos aquí eh, presentes, el staff del panel de los Simios, y voy a empezar, como siempre, por la extrema izquierda. Aquí tengo a la dulce voz de Agui, que está cerrando un cable de último momento, ¿verdad? Sí, eso? Sí, sí, estamos cerrando, sacando noticias, así como pan caliente. También. Muy bien, excelente. Eh, Dani, el pulpo telegráfico ¿Cómo estás, Dani? Bien, muy bien, bien sí. Me alegro Poco mucho. ¿Poco dormida? Bueno. Es madrugada para los simios hoy, eh, sábado. El día está espléndido. También otra razón por la cual nos costó encerrarnos en este eh, sucucho del éter de la colectiva. Y bueno, a mi derecha, pero no por eso de derecha, está el querido Pastor Ramírez. ¿Cómo andas? Oh, ¿Qué va? Buen día, buen día. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? bien, bueno. ¿Todo bien? Una semana con muchas cosas. Muchas cosas que vamos a tratar de resumir y de condensar en este programa. Y también nos vamos a anticipar a cuestiones que van a seguir en las próximas semanas. Eh, en el, el Gran Palermo en el que vivimos. Vamos a la cortina de Picadita de Noticias para entrar ya en las noticias de esta semana. Ay, estoy dormida. Bueno, buen día. Amor. Buenos Nunca días. Bueno, un montón de cosas. Estaba, estaba tratando de entrar a Twitter, me olvidé todo, de pronto me agarré una CV, no sé qué clave tenemos, qué usuario tenemos. Nada. Bueno, mientras te lo pasa Dani por al oído, yo voy a decir las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros al Facebook, el Palermo de los Simios, o a Twitter, arroba palermosimios, o mandarnos un mail a com. Ese ruido blanco fue una hoja rompiéndose. Sí. Y yo eso quiero una lapicera, ¿puede ser? No digamos ¿no? nuestra contraseña al aire, por favor. No, A ver no? se nos hackean la cuenta y no se arma un falta. despelote. Bueno, ¿qué pasó en esta semana? ¿Qué pasó en la semana? Eh, paro, caos, destrucción, estallido social, sí, desabastecimiento. Sí, sí. ¿Todo eso? ¿Pasó todo eso? Yo creo que no. Yo no lo sentí igual. En principio teníamos a una eh, fracción importante de la CGT, la sí. mayoritaria, uh -huh. la que hasta ayer compañeras y compañeros eran los mejores amigos de nuestro gobierno nacional y popular. Sí, de acuerdo. Sí, acuerdo, lo eh, vi en 678. Sí. Vi en hijos. Sí. Utilizando, con todas las diferencias que uno puede tener con esta eh, digamos burocracia asquerosa de la CGT, uh -huh. Utilizando un derecho más que legítimo, que es el derecho a huelga, reclamando algo más que justo, uh -huh. que es la negociación de una paritaria. Sí, sí, claro. Eh, varias cuestiones. El gremio de camioneros, este siempre fue el que en los últimos por lo menos ocho años de, de gobiernos eh, kirchneristas fue el que negoció quizás último o por lo menos en el medio y era el que instituía un techo salarial para todo el resto de las eh, negociaciones salariales de todas las ramas de todos los laburantes del país. Sí, era esperar a ver eh, qué negociábamos ya no. En sé. realidad no era esperar. Uno más o menos se sabía cómo se iba cómo se iba a negociar. Era una de las pocas eh, mesas de negociación en las que no participaba la cartera, digamos el ministerio de trabajo. Muy no y no hacía falta porque es un Es, es justamente un gremio que no, digamos, puede negociar por su parte y después ir mm -hmm. con el convenio y que lo homologue el Ministerio de Trabajo sin tener la necesidad de que sea el Ministerio de Trabajo el que llame a esas conciliaciones. Justamente porque son un gremio que tiene la capacidad, no solo la capacidad, sino la potestad de parar su producción y parar, por ende, el, el país. país ¿no? digamos, el que gremio de, de camioneros es el mejor pago del país justamente porque puede frenarlo. No se les paga mucho porque Moyano es un buen negociador, un caradura burócrata asesino. No, no solamente por eso. No solamente por eso. <risa> Cosas que se transportan en camiones. Vacas. Combustible. Sí, comida, combustible. Granos. Caudales. Caudales. Mmm. Gente. Oye, el villa no tenía <risa> Igual, cambio es... en mi casa porque por culpa del paro de camiones, sí. por ejemplo. Así bueno, que si decidían pagar fue justo. como lo que más salió en todos los lados. La gente lo podía conseguir. Estaban vendiendo bidones de nafta siempre. Es que como que se desespera la gente, ¿viste? Bueno, claro, falta Claro, bueno, nafta El caos. No, gusta, no, ¿cómo, claro, ¿cómo voy a ir en, en, caminando <risa> en bicicleta? Eh, no sé, si sí, es tremendo. La con profesión colectivo. autocumplida, aparte. Porque cuando hay miedo de que se acabe la nafta, todo el mundo se va a comprar la nafta. Justamente pasa eso. Bueno. Eh, ¿qué pasó con esto? Eh, el gremio de camioneros salió a pedir un aumento de un 30%. Sí. A la cámara de, de transportistas le dijeron no hay de empresarios del transporte, digamos. Eh, Les dijeron no tenemos plata, es imposible que nosotros paguemos esto, vamos por un 18%. Bajo ninguna circunstancia, eh, Moyano se levantó de la mesa, no hubo negociación en ese. En, en esa ocasión. Llamaron a un paro, pero un paro de camiones de caudales, mm -hmm. eh, en principio es un es un problema más grave para las entidades financieras que para el resto digamos, de la población de los que vivimos de nuestro salario eh, ya estaba por supuesto TN diciendo que iba a haber un caos tremendo, que no se le podía eh, pagar a los jubilados, con los jubilados no, los jubilados. <risa> no impresionante sí. una, un, unos niveles de cinismo estamos manejando la sí, no. argentina que no También. se puede creer bueno, volvieron a sentarse eh, un par de veces más hasta que llamaron al, no llegaban a acuerdos llamaron al paro Eh, y casi nos morimos todos explotó la República Argentina no, no pasó no pasó eso bueno, no. casi, casi en el medio denuncia penal de por medio sí. salió este, randazo y debido a acusar de como si hubiera, digamos eh, incurrido en algún tipo de, de delito un gremio de laburantes que nos guste o no nos guste está haciendo uso de su, un, derecho. Sí, su, de su derecho de su única herramienta que es el de parar la producción Eh, también se les hizo una causa penal a los a uno de los empresarios de de, de esta cámara de, de combustible, porque bueno eh, está también ahí se supone que habrían infringido la ley porque están comprometidos con que es una causa social digamos el garantizar claro. el abastecer Al país de, de combustibles No lo hicieron lo acusaron De lockout patronal Etcétera varios. La cosa es que Moyano terminó sentándose La cámara Volvió a ofrecer Una suma Bastante más decente Que el 18 inicial Y el 21 posterior Que es del 25,5 25 Escalonado Es realmente horrible Uno de los peores convenios Que, que se parece Salvo por Por el monto, que el de docentes este año fue bastante menos. Sí. Pero eh, escalonado, se termina de pagar el último 6% que restaría en marzo del 2013. Uh. Eh, el argumento es, no tenemos plata, el de la Cámara. Así que eh, estamos en eso. El, los escritos que presentaron son realmente espantosos. Les quería leer unas partes porque me... A ver. Me resultó preocupante. Dice, uno de los... El, el que se le presenta a camioneros dice que el gremio de camioneros pretende conseguir que los órganos gubernamentales competentes dispongan modificaciones a los regímenes normativos etcétera, etcétera, etcétera por lo que se trataría de un ejercicio abusivo del derecho a huelga, ¿Ya? no tutelado por el ordenamiento jurídico que se utiliza con el claro propósito de ejercer compulsión en miras de obtener concesiones de la contraparte empresaria y de los poderes públicos si eso no es una negociación una relación de fuerza una negociación, un paro, cual... Todos intentamos demostrar la fuerza que tenemos para lograr ganar claro. el objetivo que nos propusimos. Es elemental, se lo está, digamos, se está acusando a quien, de nuevo, hasta ayer, un desagradable, pero hasta ayer, un mejor amigo. Sí. Hoy, bueno, declaraciones de la JP Vita, declaraciones de la Cámpora, Moyano traidor, él entregaba compañeros en la década del 70 a la... Claro que sí, compañeros. Claro. Yo lo sabía bueno, antes. Pero antes de... Ustedes entraron ayer. Que <risa> se empezaron a preguntar con quién estaban y empezaron a googlear el claro. nombre de él. Lo que son... pasa que siempre googleaban 2003 para atrás. Claro. Ese es el problema. Bueno, eh, claro. estamos ya a tiempo de ir una tanda, la picadita de noticias tuvo un solo plato hoy No, plato. no y no saben todo lo que me quedaba por decir Pero yo sí, quería pues, hablar de la imagen del Pollo Sobrero bien. el PTS, el POTO, todos esos apoyando es a que, este que también marcaba compañeros en la declaración. de Claro, lo que pasa es que en, en la discusión sería, no es a él digamos, lo que lo que se estaba haciendo en, en todo caso es justamente defender el derecho legítimo a la huelga, sí, claro. por más burócrata, sorete que sea de este tipo, sí. digamos, y, y todos los gordos de la CGT, y muchos de la CTA, digamos, son laburantes, son los, son los laburantes y, y las direcciones eh, sindicales que nos supimos elegir, digamos, en ese sentido, estar, sí, es lo digamos, hemos... no salir a apoyar una, algo legítimo de los laburantes, que es ejercer su derecho a huelga, y judicializar. Una, una huelga de laburantes, es realmente tocar fondo. Pero sí. convengamos que igual genera como cierta sí. contradicción. Yo no, no pondría en no. Facebook un cartel de yo apoyo a Mojano. Claro. No. Más sabiendo que Barrio no. Nuevo también apoya. Eh. Claro, habría que ver cómo, debemos apoyar la es la forma de apoyar la medida, claro. claro. Sin quedar pegado, ¿no? Sí, bueno. Claro. bueno, Barrio Nuevo, de hecho, dice que si lo invitan a la movilización del miércoles, porque el miércoles va a haber una movilización sí. por la baja de del mínimo imponible por el impuesto de las ganancias, ¿no? Y Barrio Nuevo dijo, si me invitan, yo quizás voy. Por supuesto, Micheli ya dijo que, por favor, invítenme. Claro, claro. cantó PRI. Tienen que mandarle la invitación. Bueno, el programa de hoy viene con todo, con un montón de cosas. Lugo, la situación en Paraguay, ahora en un ratito se lo mandamos a mandar bien guardadito. Y después vamos a recordar una fecha de hace 10 años que en la semana que viene se va a cumplir el aniversario de lo que fue... Eh, la masacre del Puente Perredón eh, con la el asesinato de, el asesinato de Maxi Niano y Darío Santillán. Para ellos, Fito tenía lo que decirle.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 No es paz, es miedo. No están solos. Festival a 10 años de la masacre de Avellaneda. Te esperamos en Avenida Pavón, frente al Carrefour Avellaneda, a metros de la estación. Festival a 10 años de la masacre de Avellaneda. 20 horas, 20 horas. Los Trovadores. Rally Barrio Nuevo. Ya la rasta. Goy de Caramelo Santo. No palidece. Banda sorpresa. Festival a 10 años de la masacre Entonces, de Bellaneda. Lo que les pido es sigan la lucha. No la abandonen. Nunca. Actividades en todo el país. Buscalas en Darío y Maxi No Están Solos. Blogspot.com.ar. No están solos. Porque la lucha no termina.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 Estás escuchando el Palermo de los Simios. Bueno, si venís de afuera deja el Paraguay, que puede significar que dejes el Paraguay a un costado o que dejes la República del Paraguay que está hecha un quilombo. Noticia de último momento, así, primicia de Palermo de los Simios, fue destituido el presidente de Paraguay. Lugo, no sé cuál es el nombre de Pila. ¿no? Fernando, Fernando, Fernando Lugo. Yo no sé si diría primicia al Palermo, no digo, yo le en cadena internacional. A mí me acaba de llegar un cable, un mensaje directo de un simio sí, amigo mío paraguayo, de la selva paraguaya, que me dijo, bueno, justamente esto, me dijo en, en guaraní, pero me dijo esto, que, que Lugo había sido destituido en tiempo récord. Nunca antes se había visto un eh, juicio político Tan acelerado y tan apurado como el que destituyó al eh, bueno, presidente del Paraguay. Sí, se lo prepararon antes de ayer y ayer, en un solo día de juicio político, lo destituyeron con 39 votos eh, a favor de, de la destitución, cuatro votos en contra y dos este, senadores que no fueron. ¿Dos senadores que no fueron. Bueno, la, es muy raro lo que pasó con, con Lugo. Parece que es un tipo que no era muy querido. Ni siquiera por eh, el partido que lo llevó al poder, que son los liberales del PRLA o algo así, ¿no? En realidad a ver, es, eh, Manu, buenos, días. Manu, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, Manu. ¿Cómo? Manuel Llanes. Buenas noches. Estás cambiado, Manu. Te veo como un año más. Un más año día. más, exactamente. Qué grande que ¿Viste? estás. Cumplís años el mismo día que el invierno llega a nuestra región. Sí, cumple años el mismo día que el invierno. El, el día más Yo corto no. del año. Sí. Exactamente, sí, pero igual está, está lindo. Bueno, feliz cumpleaños. Está lindo cumpleaños. ¿Está lindo cumpleaños? Sí, sí, está lindo. <ríe> es lindo que cumplas años vos. ¿sí? Claro. Como diría Moriakazán, o cumplís años o te morís. No hay mucha opción. No. ¡Ay! Vale. No, no. <risa> ¡Qué tipadroso! La verdad, hay una reflexión sobre el tema de los cumpleaños que es que el primer cumpleaños es muy parecido al último. Porque en ambos cumpleaños tenés que... Te, te juntas con un montón de gente que dicen que son tus amigos. Le tienen que suena a soplar las velitas y, bueno. Está bien, sí, está, bien. está bien. Bueno, decíamos Vamos, que decisión, Lugo, en realidad, as eh, asumió la presidencia en 2008. En el marco, digo, apoyó por una alianza bastante amplia. Uh -huh. en que el principal partido era el Partido Liberal, uh -huh. él no era de ese partido. No. El Partido Liberal es la, la oposición histórica del Partido Colorado, que viene gobernando eh, Paraguay desde la década del 50. Más o menos. No, más uh -huh. o menos, No, literalmente <risa> Literalmente literalmente este Y bueno, nunca había podido ganar del el Partido Colorado Después ya de que Storner deja la presidencia eh, Las diferentes elecciones No habilitan que se no, no, no, no logran ganar el, el, La oposición, que es el Partido Liberal Y vieron que había Un obispo ahí que tenía un poco de apoyo Que, que caía bien Exactamente se Que si solamente lo votaban los hijos Ganaba nada ¿eh? claro, exactamente Así que lo llevaron de candidato Este... El vicepresidente del Partido Liberal Franco Franco Sí, sí un nombre, no muy, un apellido no muy lindo pero No muy bueno. querido no Su querido. principal opositor Lo cual es... Claro. Exactamente Claro, es muy parecido es a lo que pasa en Argentina ¿eh? Con los vicepresidentes No es novedad claro. tampoco Bueno Estas alianzas electorales <risa> siempre terminan así, chicos Sí, bueno, no me imaginaba igual a Cobos Haciéndole un juicio político a Cristina, ¿no? Mira, si hubiera tenido la, la, los votos para hacerlo, yo creo que lo hubiera hecho tranquilamente, ojo, ¿eh? Sí, lo ves ahí sí, con el... Sí, sí con esa hueva. Tranquilamente, tranquilamente. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice? Justamente. Bueno, ¿qué pasó entonces con Lugo? Bueno, el, los conflictos empezaron con el vicepresidente eh, prácticamente de, de, desde que asumieron. Uh -huh. Este. Lugo tenía, un, aparentemente tiene esta cuestión, este, casi sacerdotal, de tratar de ir. Eh, Y cumpliéndole este, las intenciones a todos viste sí, torno sí. consensual, etcétera. Uh -huh. eh, O sea que Empezó a meter, A no sé, eh, meter ministros de todo tipo De más izquierda, más de derecha Incluso del Partido Colorado uh -huh. También puso este, algunos ministros este, Y viene bastante golpeado eh, Desde casi el inicio De, de, de su presidencia Ahora llegó el gobierno prometiendo, por ejemplo, una reforma agraria y con gran apoyo del, del, de los campesinos. Sí, eso es? se se había dado había dado a la luz su figura pública y justamente eh, apoyando como obispo algunos movimientos de campesinos, etcétera. Eh, la realidad es que en eso se avanzó nada. Este, incluso una de las una de las acusaciones más Más repetidas era que habilitaba los, eh, los, Las ocupaciones de tierra Como la que pasó hace una claro. semana uh -huh. Esa no te la habilitó mucho No te la habilitó Después, quiero decir Decía que era demasiado blando uh -huh. Le decían que era demasiado blando con las ocupaciones Y que por eso se, se multiplicaban las ocupaciones Y en realidad, y bueno el otro, La otra vuelta no fue muy blando claro. este, no. La respuesta eh, También tengamos en cuenta que Paraguay al, al, al igual que gran, que Argentina y gran parte del norte, etcétera, está en un proceso de sojización y demás claro. bastante importante, digo. Entonces, uh -huh. claramente todos los terratenientes y, y demás, eh, eh, sectores ligados al, a las exportaciones de commodities, etcétera, no están, no tienen la intención de dejar eso de lado. Claro, no, no tienen la intención de colectivizar la tierra, claro, digamos. Exactamente. No por ahora, aunque sea, por lo menos porque cuando la, la tierra quede yerma de cultivo de soja transgénica, quizás probablemente puedan ofrecer. Sí, lo más curioso es que en realidad faltaban diez meses para las próximas elecciones, porque este, ya, ya está terminando el uh -huh. mandato, eh, así que eso es como que generó más, generó más, generó más sorpresas. Si llegaron hasta acá, ya terminado. Es un pueblo realidad. ansioso, el pueblo paraguayo pareciera, por lo menos la. El pueblo, parece. Bueno, por lo menos la clase política paraguaya es ansiosa. ¿no? Sí, bueno. contaban, yo estuve leyendo en página 12 diario que no podemos decir que es eh, imparcial estos temas pero que le criticaba a Lugo justamente no haber podido capitalizar este apoyo popular que tuvo eh, en las elecciones un 40% eh, no haber podido construir un movimiento que lo pueda acompañar y justamente se la pasó eh, concediéndole a, a, a, a los partidos opositores y, a la, y al liberalismo espacios de poder para poder lleva adelante esto que llaman gobernabilidad, digamos, uh -huh. eh, que ahora se le vuelve en contra justamente porque el tipo no tiene nada, ningún eh, ninguna posibilidad ni parlamentaria ni tampoco eh, de aparato para poder resistir al sí quedó terminando en el medio, eh, digo, no. en, en ese ceder espacios y a la vez no tomar las banderas del movimiento de los movimientos populares o campesinos recordemos que esto digamos se desencadenó la semana pasada estuvimos hablando acá eh, de los 11 campesinos y seis eh, o siete no recuerdo bien policías seis. bueno seis policías muertos y ah. 11 campesinos en Kurutu Kuruhati, Kuruhati. Eh, que es un, una zona también de lo que estaba hablando Manu recién digamos como muy con campos que que son bastante codiciados por los terratenientes, en, habían tomado una hacienda de Riquelme, que es un empresario de, del área de los supermercados y demás, muy... Juan Román, sí. Sí, no, Bien. Juan Román, no, no es el nombre, querido, no sé, Riquelme. Bastante que tiene el apellido. Bueno, decían decía que esas tierras... Bueno, eh... lo, nosotros el sábado pasado hablábamos de eso, pero digamos estaba todavía, que no se sabía bien cuántos muertos había ido, fue el, el viernes anterior. Y durante esta semana lo que se dio a conocer es que en realidad había muchas eh, personas infiltradas, francotiradores, eh, que provocaron esta, esta situación, eh, infiltrados entre los campesinos, Y que esto estaba medio cocinado sí. para que se produzca este juicio político después. Claro, de todas maneras, igual, eh, es, es válido resaltar que Lugo defendió ¿Sale? la ¿Sí? actuación de la policía aún 17 muertos después. Sí, salió eh, a decir que... No le que, tembló la mano al ordenar la represión, Que digamos, el operativo, eh, digamos, que bancaba el, operado, el operativo policial. Sí, Sí. y con y ahora con una actitud bastante pasiva dice bueno acá todo lo que dicen por más que me parece mal no de ah. hecho de eso, él no pre, él no presenta defensa uh -huh. en el juicio político no bueno decir, un no abogado, tengo tiempo pero... para bueno está bien pero, pero eh, ni siquiera, no se siquiera se fuera presenta él en, sí. al recinto de la cámara de senadores para decir objeto bastante bastante lógico no reconocer el el espacio y no... no no pero sí lo reconoce claro, sí vale. lo reconoce lo, lo reconoce tanto que dice decidan ustedes Eh, yo no voy a hacer nada eh, eh, sería la democracia pura estaría funcionando en este Senado no lo entiende como un golpe de estado no lo denuncia en la, la, en los organismos internacionales digamos está mucho más indignada Cristina que Lugo Sí, es verdad eh, eso. Eh. Igual eh, dice que ¿no? es, lo, él eh, dice que es un golpe a la democracia paraguaya sí. esto eh. ojo, eh. atención, atención con eso porque lo dice. No sí, sé si llega a es golpe de estado. Y cuando pasó lo de Honduras también digo a ver es una, una modalidad que se va repitiendo digo este, un, en el mismo sentido digo de eh, un golpe parlamentario claro sí, claro. claro sí la Honduras igual para mí fue un poco más digamos un poco no fue bastante más grave porque eh, habían digamos al presidente lo sacaron del país directamente uh -huh. eh, no fue quizás así tan tan claro te vamos a destituir y listo eh, una cosa una sola cosa quería agregar Después de la masacre de esos sí. campesinos, eh, con respecto a la posición de Lugo, Lugo eh, puso de ministro del Interior a, a Rubén Candia Amarilla... Que lo primero que hizo fue la eliminación del protoco protocolo para la actuación de la policía y la fiscalía que permitía eh, al menos un diálogo previo antes de los desalojos. O sea, el ministro de, de Economía en unos días decidió que se pueda directamente empezar a los tiros sin ningún diálogo previo a la hora de desalojar. Con el antecedente de un desalojo con 11 eh, campesinos muertos una concesión más bueno, de... ay, Manu no, eh, está haciendo unas muecas que de hecho, bueno, ya, a mí me asusta eh. lo que hay que decir al final está es está que bailando, la... no. todos los gobiernos de la región se oponen a esto no lo reconocen lo van a echar de un al Sur están hablando de esa posibilidad y incluso el mismísimo Barack Obama está muy preocupado por ese tema ¿eh? digo consideran que es un golpe de la democracia bueno es por la que invadan y que tiren eh, bombas atómicas <risa> esa es la novedad que yo escuché Eh, digamos, estos días es ¿sí? fuente fidedigna, gente que está ahí en el, en, la, en la tinchera Así que bueno, eh, veremos qué pasa. Nos tenemos que despedir de la yerba mate y del facito paraguayo por un tiempito. Así que muchachos, cultiven. Pregunta para el chef de parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento.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 de último momento habría dos muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón. Hay dos muertos. Dos muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el Puente Pueyrredón, tienen entre 20 y 25 años, además Hay cuatro heridos graves que están internados, no se ha podido confirmar. Se trata de heridas, de balas de plomo, como han denunciado los tigres. Y a las 7 de la tarde mi hija de 7 años me dijo mamá, el tío está en el piquete y lo mataron. Entonces me llama mi hermana y me dice que habían dado el nombre de Darío Sandilla y... Y bueno, en ese momento, ataca es... Es el mundo. ¿Usted disparó sobre Santillán y su compañero? Eh... ¿Francetti le apunta a Santillán? ¿Lo ve pasar? levante. ¿A qué distancia? Y calculo yo que... Un metro y medio, dos metros ¿Es un itacazo? Es un porque En el transcurso de los días se establece a través de la acusación fiscal y del auto de prisión preventiva dictado por la señora jueza de garantías la doctora Marisa Salvo que el autor del homicidio de Darío Santillán Se lo imputan al cabo a costa. Y si tenían más puestas de guerra, yo creo que habíamos muertos. Se le terminaron. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. destrozos fueron producidos por piqueteros que ingresaron por la fuerza al hall de la estación Avellaneda. Lo que más me calienta que usó la muerte de mi hijo. Eso, este presidente que tenemos y que parece ir que haciendo un montón de cosas, le no a por darle su perra vida. Bueno, estuvimos escuchando ecos de lo que fue eh, la masacre del puente Puerredón el 26 de junio de 2002. Hace 10 años, este martes se van a cumplir 10 años, de aquel suceso que fue como uno de los coletazos del 2001 y también representó el fin de la era, de la era Dualde, ¿verdad? Y, sí. el, y el comienzo, de alguna manera, posteriormente, de la era Kirchner, que sí, hasta el día de hoy. Sí, sí. Es, es el, el proceso, como vos decías, arrancaba del del 2001. De hecho, en algún en otro momentito tenemos otro, otros editaditos que van a... Vamos a tener la palabra de Darío Santillana hablando sobre, sobre el 19 y 20. Este, y bueno, que eso, que en una escalada represiva del gobierno de Duales, tratando de mostrarse poderoso frente a, los, a las organizaciones sociales que estaban reclamando cada vez más fuerte, este, se dio esta orden de esta especie de carta libre para poder accionar libremente con balas de plomo en el Puente Porredón. El, el hecho, como vos decías, desencaden, terminó desencadenando en la llamada elecciones de Dualde. Uh -huh. Anticipadas. Anticipadas, sí. sí. Él puso un plazo de cuatro meses, elecciones de partidos, internas partidarias, y 120 días más para hacer una elección total. Este, lo que también le dio cierto espacio y aire al propio Dualde para ir recomponiendo su propio aparato de quién iba a dejar después. Claro. Recordemos lo que, lo que decían esas propagandas en ese momento. Menem decía algo así como que Kirchner era el chirolita de Dualde. Sí, sí, yo, yo me lo creí también. ¿eh? sí, sí. Y bueno, el, el ministro de Economía, muchos de, la, de, de los ministros que venían de, de Dualde se mantuvieron en el gobierno mm -hmm. de Kirchner no. y más allá de, y sobre todo la, el trabajo que había hecho Dualde en esos años con la implementación de los planes sociales y, y ese tire y afloje con las organizaciones. Esto Nosotros igual queríamos como marcar esto, recordar esa fecha del 26 de junio, después vamos a seguir hablando de eso y marcar puntualmente, por ejemplo cuáles eran las organizaciones que en ese momento estaban en ese corte del 26 el corte fue, recordamos, el 26 de junio 11 de la mañana, a las 12 habrá empezado la represión, que duró hasta las 7 de la tarde, con compañeros detenidos desde en el centro de Buenos Aires hasta Monte Grande en esa jornada participaron el MTR que todavía no estaba dividido o sea, el Menor Teresa Rodríguez la FTC, que había partido ya con la FTB de Delía Estaba el MTD Aníbal Verón de donde pertenecían Darío Santisani y Maximiliano Costecchi. Barrios de pie, uh -huh. Libre del Sur, o barrios que ahora hace otras movidas por otro estaba lado. Vicky uh -huh. O ese... oh, no, no era Vicky Donda? Yo no me acuerdo de Vicky Donda, pero me acuerdo que pero estaba sí, Barrios y ranca, Libres ranca. del Sur a pleno. Y uh -huh. estaba, que esto es lo que resulta más curioso, estaba el MIG de Castells uh -huh. en ese momento. Sí, me y no concurrieron a esa movilización, las tanto las SC por tener contactos abiertos y claros con el gobierno de Dual en negociaciones y la FTB de Delía, la Federación Tierra de Vivienda, que, que claramente se posicionó desde un lugar contrario anterior al, al corte y sobre todo posterior donde hubo declaraciones de Delía diciendo que, que tenía que, que estos, estas organizaciones se habían mandado a, a los, al choque a los pibes, que necesitaban muertos para figurar en la escena política y eso. ¿Y el, el polo obrero no estaba estaba en esa...? El polo estaba, estaba. Sí, el polo estaba también, uh -huh. sí, sí, sí. nombre no, estos que eran como los más raros y los que más se partieron, claro. qué sé yo. Bueno, pero todo eso después vamos a seguir más adelante con el, con el tema 26 de junio. Muy bien. la colectiva. Politicon, diatriba y logos políticos. Politicon, enreítas y, y comentarios políticos. Politico. Los jueves a las diez de la noche. Los jueves a las diez de la noche. Politicon, diatriba y logos políticos.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 Lo que queremos es vivir dignamente y no tener, no, no tener que padecer el hambre que, que viene padeciendo la familia. No hay medicamento para los chicos, no hay para comer, no hay un trabajo en serio. Entonces, bueno, manifestamos. Y el abusivo también puede voltear. No sé si ves las cosas que están al revés. Su vida y todo no te pueden apalear. El cambio que he sentado, puedes esperar. El cielo lleva, y yo quiero trabajar, en el gobierno que también, que toquen a Moscori y que no toquen a nosotros, por eso el gobierno hoy está generando este, este tipo de medidas de lucha, la genera el gobierno con su actitud represiva. Analizando lo que está pasando en el país, eh. Lo que se vio el 20 de diciembre creo que fue una clara muestra de lo que puede llegar a suceder cuando realmente estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo. Nosotros no confiamos en ningún gobierno, no confiamos en ningún político. Creemos que la situación no se va a cambiar por ese lado, sino atacando directamente a los intereses que se están llevando todas las riquezas de nuestro país, los grandes grupos económicos, los banqueros, el sector financiero. Las aquí nadie pasará. Aunque los ideales, nos ¿Dónde están las promesas que los políticos Cuando hay elecciones al pobre hay que engañar Entre los movimientos que luchan con un objetivo en común Que es confrontar con el gobierno para que sea, no para que siga dando mi Sino para que no depositar la, las expectativas en ello Sino nosotros poder ser parte de esa, de esa realidad que nosotros vamos cambiando Nosotros decidir y nosotros llevarlos adelante Pero en unidad, con la acción concreta de una coordinación mucho más importante, forjando una pelea en común. Eh, pero bueno, todavía esta coordinación a nivel global es más incipiente, debería ir tomando de nuevas formas y ir trazando un nuevo camino. Y que en ese sentido creo que todos entendemos que la unidad es lo único que nos va a fortalecer, lo único que va a lograr este, que salgamos adelante. Estábamos escuchando la voz de Darío Santillán, eh, quien fuera parte de la MTD Aníbal Verón, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Darío Santillán eh, militaba en el MT de Aníbal, Verón, la NUNS, y sobre todo tenía un trabajo comunitario en lo que el movimiento tenía una bloquera, mm, eso, una cooperativa armada. Mucho antes de que aparecieran estos programas de trabajo y Argentina trabaja, etcétera, uh -huh. eh, ...sobre todo la zona de Lanús... ...del Movimiento de Trabajadores Ocupados... ...habían creado ya otras herramientas previas a eso... ...y habían formado sus propias cooperativas... Lo ...que escuchábamos, ahí eran... ...diferentes audios de... ...un corte en Puente Porredón... ...en apoyo a, a los detenidos... ...que hubo en el 2006 en Cutralcó... Uh -huh. ...y otro corte de ruta en Eceiza eh, ...por el, el asesinato de Javier Barrio Nuevo... ...un militante también del Aníbal Verón... ...que había sido también asesinado en el 2006... ...en el 2002 pero en febrero de ese año. Uh -huh. Es un, uno de esos nombres que a veces que nos quedan perdidos en la memoria. Sí, y son uno de esos que después publicaba Clarín cuando dice la crisis causó dos nuevos muertos. Y dice, ya suman treinta y tantos desde el 2001. Pero los muertos por la es crisis. Una, claro, claro. Y, pero aparte es, es una, son, son una banda. So, faltaba un montón, que Claro. No, pero uh, más allá de, eso, es... de muertos podría haber sido. Claro, como titular, si fuera ¿no? epidemia, digamos. Pero me, lo criticable en realidad de, de ese título es la, digamos, la manera de titular la crisis causó, o sea sacándole todo tipo de sujetos, la crisis sí. así sin ningún responsable político ni autor material ni intelectual ni nada. La crisis en sí, sí. es la que causa los muertos. Sí, de hecho el, el copete de ese diario dice algo así como no se sabe con quiénes fueron. Lo, ¿Quiénes fueron los atacantes? No se sabe. Cuando Clarín tenía la y foto la de foto. Pepe Monje, la secuencia completa de los disparos de, de Franchotti. Y las la ocultaron, espada. creo que unos dos días. Hubo dos, dos días, sí. O sea, la, la, la foto de, ese, de esa etapa de Clarín, del, de la crisis que causó las nuevas muertes, este, es parte de la secuencia completa que todavía figura en juicio, digamos. Porque es un aporte al, al juicio de Pepe Monje, que es el, el, el, el que sacó las fotos. Este, Tiene la secuencia completa. Incluso en, la en una de las fotos que se ve, se ve a Franchotti dos pasos adelante de Darío. O sea, porque ellos dieron la voz de alto, que se vayan de la estación. Darío sale y Franchotti lo ve pasar por adelante suyo y a un metro y medio, según Pericias, le dispara un tiro por la espalda. Uh -huh. Y de hecho, la foto, la, que es inmediatamente después, es la de Darío levantándose de socorrer a, a Maxi, corriendo. Y la, la próxima foto es... Eh, Darío Santillar en el piso ah. con un tiro en la espalda sí. que después eh. a esto se le sumaron las imágenes de, de Canal 7 que, que entran y ya ven el cuerpo de Darío, todavía no en cuerpo porque, digo, porque todavía estaba agonizando Darío todavía tenía algunas reacciones que lo van arrastrando desde el holcito ese del paticito de la estación hasta la puerta de afuera mm. e incluso se ve a Franchotti diciendo a mí también me lastimaron, hay muchos heridos y levantando a Darío Y diciéndole dale, flaco, colabora un poquito mientras se ve el hilo de sangre arrastrando hasta la camioneta. De hecho, esa parte de la estación Avellaneda estuvo cerrada desde ese día en 2002 hasta, yo creo que finales de 2003 que... Sí, o, o principio de 2004 Recién volvieron a, como a reinaugurar Esa parte de la estación La, la cambiaron completamente claro. Hay una suerte de monolito digamos, Obviamente hay algo ahí adentro Pero uh -huh. digamos no quedó ni el piso De uh -huh. la de esa parte de la estación Avellaneda Fue lo pero primero Hay un, un señor que también figura Entre los aportes al juicio Conserje de la estación Dice que lo primero que le, hizo la, le dijo la policía Fue que limpiara uh -huh. Que quedaba feo Mira. Ese fue el testimonio del ¿no? tipo, que la, vino un poli y le dijo limpia que queda feo, <risa> y el tipo limpió todo digo. También la estación estuvo cerrada varios días, concretamente la estación, la estación completa, okay. los trenes no paraban en la estación Hasta que la, la Aníbal Verón sobre todo, fue rompieron la puerta de la estación y es una cosa que escuchábamos en el audio Canal 9 Con esa música de terror diciendo que okay. los piqueteros habían entrado y habían romp... hecho destrozos sí. Bien. y bueno y eso este, la, las consecuencias fueron llevar un juicio pelear por un juicio llegar a esa instancia de juicio sin en llegar el 2006, en el 2006 el ¿no? 2006 2006 sí y no sí. llegar a las instancias de responsabilidad política si no fue claro esa sería como la segunda parte del sí y de hecho digo que ahora lo que, que va a aportar más una huelga en este caso es eh, los propios que fueron detenidos o a sea, costa de Franchotti tampoco tuvieron penas ejemplares la de Franchotti por ahí podría ser pero Porque, no, fue bueno, perpetua, porque fue cadena perpetua, ¿no? ¿Vale pero ponele. Cadena... cadena perpetua no significa estar toda la vida, pero, son 25 no, años como más. Pero a él, por las dudas, un poquitito antes, le estarían dando unos beneficios geniales. Sí. ¿no? Bueno, ¿no? De hecho, de hecho desde el principio, en realidad, eh, que estuvo en, en, en Olmos... Uh -huh. Ahí eh, tuvieron los tres. Claro, cuando Fanchotti estuvo pasó la primera noche en Olmos, parece que los muchachos, eh, eh, todos eh, camaradas de armas, todos policías detenidos, eh, le hicieron saber que él ya no era más comisario ahí, y parece que le dieron una buena paliza. Y, por lo tanto, fue trasladado, miren qué loco, al pabellón evangelista de Olmos, que es como una especie de pabellón VIP donde hay como más laxitud eh, en cuanto a visitas, en cuanto a, al trato, siendo que él nunca fue evangelista, no es que participaba de los rituales ni nada. Eh, simplemente gozaba de los beneficios de estar en el pabellón evangelista. Tanto gozó de esos beneficios que, Eh, tuvo la oportunidad de salir libre y salir a comerse un asado, comerse un asado. Eh, a la casa de un juez amigo. Un juez no, también había estado claro, condenado. No, era un condenado. juez que estaba preso, que tenía permiso, no sé por qué, para salir. Claro. A ese juez sí, ¿Eh? pero él lo acompañó. Claro, armó el asadito y le dijo, venite conmigo claro. y te el Porque estaba deprimido, dice. Claro. Eh, bueno, después de eso fue trasladado a Florencio Varela, a una cárcel de máxima seguridad. Un lugar donde tenía su casa también. Mm -hmm. Y... Eh, estuvo ahí hasta este 14 de junio, donde fue trasladado a la unidad 11 de Varadero, que es como una especie de eh, régimen abierto eh, para reclusos que están a punto de salir en libertad. Okay. Eh, con lo cual, digamos, el tipo no cumplió ni siquiera la más de la mitad de su condena Son, pasaron 10 años solamente sí, de... hay que ver cómo sería eso la verdad es que no estoy entrevistado, pero cómo se computaron los años previos al juicio donde él estuvo detenido ese 2 por 1 o 3 por 1 que a veces recibe la policía pero claro. él estuvo detenido digo, hace 10 años que está detenido 10 no, ¿no? años no pero en un momento de juicio le cayó la detención antes de ser condenado digo, esos, ese tiempo eso se, se le cuenta y muchas veces, doble. Doble. Muchas veces el, cuando es caso de policía se le suele contar triple triple que eso es lo horroroso no solamente doble Bueno, de todos modos, eh, esto es lo que, digamos, justo a apenas 12 días del décimo aniversario, casi como si fuera una, prov una provocación, eh, el tipo es trasladado a Varadero y el, la causa que investiga responsabilidades políticas que lleva adelante el juez Ariel Lijo quedó archivada. Eh, todo esto fue ocurrió en estas últimas semanas. Y Franchotti, aparte, esto es interesante, recibía visitas de policías mientras a preso para ser entrenados en inteligencia y en represión de movilizaciones. ¿Quién mejor que él para? Parece que algo... Sabe? Él... Una, una boludez nada más y, y terminamos si quieren, pero cuando eh, la primera orden que se le da, dicen que se les da a bueno, Fanchotti en particular, de, de, porque era un capito en esa represión, es no queremos un 2001. Mm. Evitó un 2001 en ese sentido y creo que los premios que le dan tienen bastante sentido con el... Sí. Con, como hizo su trabajo ese día muy linda muy bien Muy bien Estás escuchando El Palermo de los simios <risa> Fumando el humo mientras todo pasa, me gusta abrir los ojos. Y estar... eh, Fito, eh, dicen que se puso al costado del camino en un momento de su vida para observar así a la clase obrera con sus métodos eh, de protesta eh, tan genuinos y tan de ella misma, ¿no? El corte, el piquete, la goma quemada, eh, la sala de ensayo, los estupefacientes. Eh, quiero eh, recordarles o hacerles notar a los oyentes que quizás están un poco desatentos que la, com, la banda sonora de este programa es exclusivamente Fito Paez. ¿por qué? no tenemos idea pero lo que sí seguramente pasa es que a partir de ahora nunca más escuchemos Fito Paez en el Palermo de los Sims. así que aprovechen que este es el como el especial Fito eh, que está relacionado por supuesto a, la, a todo lo que es la lucha por, de clase, ¿no? la lucha de clase. ¿no? Fito la lucha de clases son prácticamente sinónimos. Pónele. No, puede ser. Lucha de clases Fito asco así. Sí. Yo no voy a responder eso. Alguien no lo va a responder. No. Dani tampoco. El pastor Ramírez tampoco. Sino que va a ser el politólogo del equipo quien va a dar, va a vincular de alguna manera la historia de este Rosarino flaco, sí. enjuto con eh, bueno la historia Ay, del movimiento piquetero Miguel del Sal sí puede contestar eso. A, uh -huh. puede contestar ese rol a Fito Páez Y le puede decir Yo vine a revolver el café con leche ¿Te acuerdas? Gracias mucho sí, sí, que, sí. no, sí, sí. que no mencionamos semejante Quedó la Obra de la poesía política argentina Contemporánea sí, sí, no, no, Para mí es como... El discurso de Martin Luther King. Eh. Y, y revolver el café con Y después, el... claro, al, Miguel Tercer. Al nivel de alguna canción fita. ¿no? Sí. no de las mejores, pero... De, no de las mejores. No de las mejores, Tipo 11-6, poned. No, es muy buena canción, dejate de joder. ¿Sí? tuvimos este debate. Si sí, tenés 14 años, bueno. Es eh. que yo la escuchaba en la primaria, me la hacía encantar. Bueno, Manu. Bueno, no, lo que... ¿Qué es un qué, piquetero? En pocas palabras. un piquetero? ¿Qué es un piquetero? Bueno, el piquete como forma... Es, de protesta en general, sí. eh, en, en la historia del movimiento obrero tiene sus décadas e incluso siglos. Uh -huh. Lo que pasa que originalmente era hacer un piquete en las puertas de la fábrica, uh -huh. principalmente contra aquellos, no sé si había algunos rompehuelgas, carneros, si querés, uh -huh. este, mandados por la patronal y etcétera, que nos querían acatar una huelga. Bueno, se ponía el piquete en la puerta de la fábrica para evitar que entren también esta idea esta, esta idea del piquete informativo viste que te ponen ahí pero bueno mm, Sí, hola. pero bueno era para asegurar que la huelga de una huelga en un contexto de lucha etcétera se pueda llevar a cabo lo novedoso si crees de del, del piquete como forma de protesta ya más eh, o forma de lucha más eh, durante la década de los 90 en Argentina uh -huh. es que el objetivo es Eh, cortar la circulación de bienes y de bueno de personas etcétera el centro es la gente desocupada que obviamente no puede hacer una huelga porque no tiene no tiene el lugar de trabajo claro, no, no vende exactamente este toda esa población sobrante muy okay. diría, diría el amigo march este amigo tuyo amigo nada no, sí. bueno le voy a decir este y bueno digo la su la forma Eh, que, se, que se encontró en ese momento Fue cortar la ruta El que es denominado Generalmente como el primer piquete sí. eh, En el contexto ¿no, De lucha contra el neoliberalismo de, de, de Obviamente de toda la reforma Del estado, etc. Del menemismo Es el de Cutralcó de 1996 uh -huh. Cutralcó el, bueno, el aglomerado Cutralcó Plaza Wincol Que estuvo muy ligado desde sus inicios a lo que era la historia de YPF, uh -huh. lo que ya hemos venido sí. hablando en, este, repetidas veces en los últimos programas. Eh, con el proceso de privatización de SPF y de, bueno, de reestructuración de la empresa y el demás... Cierre de pozos. Cierre de pozos. Sí, el, el centro del trabajo, eh, de la fuente laboral de toda la zona, ahí como también pasó en Tartagal claro. uh -huh. y y de manera similar No tienes nada por favor? No, bueno Yo tengo todo de igual. Era una prueba, una prueba Quería saber Si podías veloz Sin mover <ríe> los dedos Era la, la YPF Digo y, Pero no era solamente La fuente de, la fuente de trabajo Con salarios bastante elevados Etcétera Sino también Todo un, todo un contexto De contención social De hospitales De ciudades Claro, exactamente Y todo giraba En torno a eso Bueno, la, la historia típica que se cuenta es la de la gente que cobra la indemnización y se bueno, con eso se compró un taxi, se puso un kiosquito y en algún momento se se cortó. ¿viste? Claro, un parripollo, un, una un cancha parripollo. de pal, un videoclub. <risa> un ¿No? en, la cancha de padre. Todos los negocios que en algún momento fueron la como, de la, la, de la, fueron la, como la... Totalmente. La bueno, peso, en Cutral Cop, los empleados de IPF. Eh, antes de la privatización eran 4.200 y pasaron a 600. Uf. O sea, una, una disminución bastante pronunciada. Este, y bueno, igualmente es muy loco, digo, que la, la primera protesta en 1996, en junio, que también todos están cumpliendo, 16 años. Ah, 16 años. Exactamente. Eh, fue en protesta de la cancelación por parte del, del gobierno de Zapag Nuken, eh, el gobierno de la gobernación de Nuken. Uh -huh. eh, la cancelación de una licitación que se había hecho eh, para, de una que había ganado una empresa canadiense para una para un emprendimiento de agroquímicos y fertilizantes eso iba a ser una fuente de trabajo no sé por qué razón se canceló esa licitación entonces, entonces el, piquete es el, el piquete el piquete empieza por ese esa lado cancelación, claro empieza por ese lado la, digo es bastante loco de que justamente digo empiece por ese lado digo, que se canceló un, era un negocio para la empresa no sé por qué razón extraña se la cancelaron y la gente sale, se empieza a manifestar y a protestar por eso incluso este primer piquete tuvo apoyos eh, políticos de algunos opositores había interna también en el, en el movimiento popular neuquino este, que es bueno el que históricamente gobierna la, la provincia de Neuquén eh, Y bueno, salen a protestar, se empiezan a armar comisión de vecinos, y del 20 al 25 de junio salen a cortar la Ruta Nacional 22. Este, bueno, y bueno, vamos a escuchar unos audios en referencia a ese ruta. Muy punto. bien. El pueblo de Putra Azul levantamos, levantamos. Yeah. Y dice, nos quedamos, nos quedamos. Sí, tenemos hambre, jefe, tenemos hambre. Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, ¿Por qué no algunos de ustedes no busca la manera de, de acercar a alguien que no, no, hable no, no, con la fuerza? ¿eh? No, no, pero alguien, alguien representativo que hable con la fuerza. No, no, no, no. Usted no me puede estar pidiendo que haya un representativo cuando el representativo en realidad es el pueblo. El pueblo está en manifestando el, el, total men, el, el total desacuerdo... Eh, con la política del señor Zapá. Doctora, le han propuesto al señor oficial de gendarmería eh, su visita a la torre, que es donde está el centro principal, eh, acompañada por dos o tres gendarmes. Y le da la garantía de llegar allí a hablar. ¿Usted lo haría? Va. Muy claro, público no incompetente. Me retiro de jugar y la fuerzas vinieron conmigo también. Bueno, qué qué escuchamos? Qué escuchamos? Bueno. En el 25 de junio eh, uh -huh. llega la gendarmería, el gobierno nacional, eh, bueno encabezado por Menen en ese momento. Ay, los nombres, no tienen que nombrarlos. <ríe> sí, sí, ¿Para qué me toco? ¿Para qué te toco? <ríe> <ríe> Manda 400 gendarmes. 400 gendarmes, exactamente. Pau. Al corte de ruta y en la ruta nacional 22. Este, bueno, primero reprimen, que se logran pasar un piquete, etcétera. Y ante el pedido de la jueza que estaba ahí a cargo del operativo de que vaya algún representante a, a dialogar con ellos, etc., los, los manifestantes le dicen, mirá, la verdad es que no es que hay representantes. Claro. En general se están manejando de forma más asamblearia, con algunos delegados eh, piqueteros, etcétera Y le dice, pero le invitamos a que venga y que hable este, a, la jueza. a la jueza, claro, que vaya al centro en del piquete. Entonces, eso no, no estaba en el audio, en, en lo que escuchamos, pero sí, este, después la jueza cuenta, este, es que yo iba, iba llegando al lugar donde estaban todos eh, reunidos, y dice, claro, eran miles y miles, digo, yo es, como que no se lo imaginaba, digo. pensemos que no era algo este, muy común. Había habido algunos antecedentes durante la década del 90, de Pueblada, como... Santiago el Santiago de Añazo en el 91 si no me equivoco pero pero no era la, la norma la movilización claro. popular de los 90 y dice bueno no la verdad es que no puedo hacer nada me declaro incompetente eso si lo estamos, ah, lo estamos escuchando sí. me voy me voy con la gente me voy con la gente me voy yo y me voy, nos vamos con los gendarmes dice y recién ahí es que se logra este eh, como que se logra cierta negocia, el nivel de negociación con el gobierno eh, provincial Este, en general los sectores que estaban ahí manifestando eran bastante amplios no eran solo desocupados, había comerciantes claro. había empleados Sí, lo que un... tienen las pobladas y, y las, los, sí, los cortes de ruta de ese momento es que eran el, el pueblo entero claro. digamos, la maestra el chacarero o sea, el, que, que es, el que no laburaba en la, en, la, en la fábrica o, o en, el, lo que generaba riqueza en ese pueblo le brindaba un servicio al que laboraba claro ahí. claro sí, sí. claro sí pero como unos unos lazos de solidaridad digamos y de, de, de empatía para con el el problema ajeno sí. que fue un ejemplo para todos de... exactamente bueno eh, se consiguen algunos se consiguen alimentos se consigue un acuerdo de supuestamente se va a llamar esta licitación de esta empresa se reconecta eh, a los servicios de gas, estamos en pleno invierno, eso eh, no lo había contado, pero a 1200 personas se le había eh, cortado el servicio de gas, porque no, por falta de pago, claro. se bueno, le algunos beneficios. Pero bueno, eh, medio que se, se queda ahí la, la cuestión. Al año siguiente, eh, ya en 1997, en la Semana Santa de 1997, eh los maestros estaban protestando venían protestando por contra la ley de de federal de educación mm, claro. una, la una, ley. Es, no, no, no la ley que bueno en todo el país se venían eh, sufriendo bastante un, un, una protesta tras otra era en ese sentido era un momento bastante caluroso en el sector de los docentes sí. momento en el que el compañero moyano luchaba también digo mm, aquel claro. traidor al cual uh -huh. <risa> este, en ese momento bueno, eh, empiezan los cortes de, de, de ruta, etcétera. Se le suman desocupados, sumándole el pedido de este, bueno, de trabajo. Eh, junto, bueno, de toda la zona, no, de Cutral Pluso Pinoso, un poco con el recuerdo del piquete anterior y lo, lo exitoso que había sido en el sentido de, de que se le había dado algunas respuestas. Este y bueno y se reprime, digo, ahí le pegan a todos, obviamente, a a los padres. ¿Sí? Eh, sí, est estaban gendarmería, había ido a gendarmería, también estaban este, eh, la policía, la policía neuquina. La policía que... que, la policía neuquina sí, exactamente, hermosa la policía. Bueno, se generaliza, el, bueno, la toma de, de, de lugares públicos, etcétera, y el 12 de abril cae muerta Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez era una empleada doméstica que no se sabe bien si iba pasaba de casualidad si iba a haber alguien que estaba en el piquete eh, o si no sé si algunos decían si, si fue a comprar algo al mercado y justo claro. pasó por ahí parece que le da rebota una bala en el piso y le pega en el cuello y bueno fallece este obviamente eso hace que eh, la protesta se generalice aún más y se claro. profundice Y ahí es donde aparece Esta figura del fogonero Que a veces eh, Cuando se recuerda Los piquetes claro. cutalco Eran eh, eh, se, que nada se, nada. Se, Claro, se recupera Esta figura del fogonero Que eran principalmente Los que estaban adelante Quemando sí. las gomas Sí, su, son su, son jóvenes teniendo, La, primera eran, línea, digamos. La primera estaba, línea La primera línea Exactamente la Pero aparte fue el primer temor De los medios en ese momento O sea claro. Ese demonio que pasó a ser El piquetero después En su primer momento Fueron los fogoneros Eran claro. estos que prenden fuego todo. Claro Un poco por el frío Y otro poco para sostener La barricada sí, de, claro. la rut, de la ruta y demás Este Bueno En ese momento Este Eh Kovac, Que era el ministro Cool. Se, sí. llamaba que Corach, se llamaba Carlos Vladimir Coretz Carlos por Marx Vladimir por Lenin divino sí. por suerte no estuvo a la altura de las circunstancia. siempre te va a salir si sí. ¿sí? bueno, ah, pues. no? futbolero no, te sale un hijo artista no. sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno Carlos Coretz este si sos algunos sabes, días Corach. después digo de todos hechos sí. de, todos, de, todos, de todos estos hechos de, de, de, de, de bueno en la muerte de Díez, dijo que Se podía visualizar un rebrote subversivo en Custolito mm -hmm. Plaza Way. Bueno. ¿Ministro del interior era? Eh, sí, creo, sí. Creo que ¿Ministro, sí? Ministro del Interior, sí. Sí, era el que tenía cargo la, la gendarmería. Este. Bueno, después de esta lucha es cuando se empiezan a. Dios, bueno, se logran eh, contactos, etcétera, y se, y se logra.. Eh, la primera tanda de los planes trabajar, digo ahí es cuando inician los planes de trabajar como tal que eran era por algunos meses nada más con un, sí. con un monto mínimo etcétera pero este digo, ahí es cuando empiezan esta esta cuestión de, de los planes trabajar y bueno hablando a los fogoneros ya medio para ir cerrando Cutralcosa significa en el idioma mapuche agua de fuego. O sea que Mira, no estaba tan lejos. No estaba usted, reja, eh, ¿no? esto de los fogoneros. Esa, en realidad era que, un ritual. Exactamente, saludo a la paz. Sí. Bueno, de ahí, eh, bueno, Mosconi también se venían, Mosconi y Tartagal con un panorama similar, se empiezan a, a generalizar también este método de protesta. Bueno, empieza la UTD en Mosconi, la CTD en, en Tartagal. Y. Ya en el Gran Buenos Aires de a poco se van formando estos movimientos desocupados y en algún momento llega 2001, 2002, Darío y Maxi. ¿Qué particularidad está de los movimientos sociales de ese momento de, de tener el nombre de algún compañero caído tan rápido formando parte de eso? Digo, Aníbal Verón había pasado hace muy poco, Teresa Rodríguez y ahora mismo digo Darío Santillán Esta, esta cosa de la memoria urgente e inmediata De tener que rescatar al compañero para un futuro Me parece como interesante sí. sí, y más de los compañeros que mueren en la lucha claro. Digamos, eh, lejos de, de por ahí reivindicar Algún tipo de prócer de la izquierda Que tenemos varios Eh, esto, reivindicar el compañero con quien luchábamos codo a codo y, y fue muerto, generalmente en manos de la policía que sí. no es, no es menor, y también eso. organizaciones que se estaban formando en ese momento claro, digo, que, que, que necesitaban y que mejor que el nombre de un compañero claro. bueno, bueno habría que ver si en el futuro eh, no sé, se si forma la, el movimiento popular Daniela Moroso o Mauricio Macri, <risa> mientras tanto seguimos preguntándonos sobre los piquetes y Queda te queda de tarea ayudarme de dónde surge el piquete de ojos. <risa> <risa> ¿No? Now listen. sopas lo que pasó hablándote al espejo sola estánda la tristeza y está la risa y celebro la experiencia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 No están solos. No están solos. No están solos. não popular! No solos. No están solos. 26 de junio. Puente Pueyrredón. Poder popular! Eu de sua rua. Eu non sou seu vecino. Eu moro muito longe. Souzinho. A a Viernes 23 horas, W Brasil. Estou aquí de passagem. Viernes 23 horas W Brasil. Por la Colectiva Radio 102.5 FM. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Eh, ¡Qué pinta que tenés, mono! Pareces jardinche. Mono las pelotas. Oligarcón. Oh, Señor gatic. estás escuchando el Palermo de los Simios. Bueno, entramos al último bloque del Palermo de los Simios y para recordar esta jornada del 26 dijimos, ¿por qué no traer a nuestro artista estrella? to que hablamos de luchador social y la claro. música, ¿no? Fito Páez, ¿por qué no? Si tenemos un Fito Páez, ¿cómo no vamos a tener un John Lemur con nosotros? Oh, yeah, yeah, wow. Gracias por compararme con un artista de tal buen talante como eh, Fito, Fito Pérez. Fito Pérez, sí, sí, yeah, sí. Fito Pérez, copado me gusta mucho lo que hace. Sí, bueno, nosotros nosotros no sé si tanto, pero bueno, buenísimo que vos sí. Este, y no viniste solo, Lemur, ¿con quién viniste? Eh, vine con mi compañera de la vida... Eh, Yoko Mono ah. eh, Ella está muy contenta de estar aquí Está eh, en el estado de, de joke. Eh, Bueno, Yoko, ¿querés decirle algo a la multitud De palabras que nos está escuchando? Que okay, Yoko Mono Ajá, Es de pocas palabras o sea, es, es, es, No sabe hablar ahí está, castellano ahí, ahí, ahí lo sacamos Perdón Y bueno, ¿qué nos trajiste hoy, Lemur? ¿Con qué nos vas a deleitar? ah Bueno, es una canción que compuse hace un tiempo, cuando estaba en la estación eh, esa que está después de Irigoyen de en ah, La Línea Roca. Me suena, sí, pero no no la llego a ubicar en mi papá, pero... Bueno... Es, a esa a esa estación? Es esa estación que ustedes eh, estuvieron hablando hoy. Bueno, ah. una canción sobre eso, un pequeño aporte que he hecho con mi amiga, con mi compañera yo como uno ah tu compañera va a cantar no era que estaba yeah. sola ahí mudita no ella Canta. sabe ah. cantar pero no sabe hablar ah ok está mudita ok, okay. mira va. está bien bueno <risa> eh, cuando quieras nos queremos mostrar okay. la, la obra rock one, two, one, two, three, no me acuerdo hace cuánto que dejamos de llorar por Fuente Alba, Julio López, Silvia supo y los otros 30.000. Diez años ya pasaron de aquel puente redondo. diez años más que cumple la represión. La historia es conocida 26 de junio de 2002, los piqueteros cortan puente pero Dualde no lo permitió. La marcha retrocede y entra en la estación. La cana está ensañada y luego persecución. Costequi cae por un fusil. La yo trata de ayudarlo, cae el poli tira sin advertir. La bala fue precisa, los cartuchos ya no están La crisis se llevó dos vidas, publicó en la tapa el diario Clarín Franchotti es boxeado al salir del hospital Las fotos siguen dando vueltas por ahí La gente llena la Plaza de Mayo Franchotti es el perejil siguen estando difíciles en este país. Siguen estando difíciles en este país, si tomo el vueltren para ir allá. azar. Me bajo en la panorámica te quizá. Bravo. Muchas gracias.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 ...que existe entre nosotros... ...la están cumpliendo todavía... ...muy uh -huh. bien que la cumplan... ¿eh? ...bueno quiero, quiero eh, comunicarle a las masas... ...que nos están escuchando... ...que está con nosotros... Eh, ...un artista... ...del mundo de la vestimenta... ...un hombre de origen... ...incierto... ...quizás eh, quizás sea turco... ...quizás sea español... Qu ...quizás sea de barracas... ...quizás sea de Bellevue... ...o Bellavista como <risa> se lo conoce en este país... Eh, nuestro compañero Diego Turco García Sanabria, quien eh, está rifando eh, regalando en realidad a quien lo quiera y, lo, y tenga buenas razones para tener un vestido de su propia producción de La Chancha Coqueta ¿eh? La colección Chancha Coqueta 2012 eh, Si quieren conocer más sobre La Chancha Coqueta y sus de, queremos, creaciones queremos. Eh, ¿A dónde tienen que comunicarse? Al Facebook eh, ¿Cómo es el Facebook? El Facebook es La Chancha Coqueta La Chancha Coquita en entrando, Facebook ¿eh? Ya somos amigos del Palermo pueden, Ahí, Ahí la acabo de ver la chanchita Bueno, es Palermo que... de la semana El tiempo es escaso, siempre es tirano Pero no queremos dejar pasar este programa eh, digamos, Especial Dedicado a, a la memoria de Maxi y Darío Sin dejar de hacer un Palermo eh, A la altura de las circunstancias Por eso, en esta oportunidad Vamos a rebautizar A el conocido Puente Purredón nunca bien ponderado por sus historias de cortes de bueno etcétera puente porredón igual que nosotros conocemos como puente porredón pero que no es el que en el que efectivamente se hicieron la, se, el que se corta digamos Puente Puerredón es el puente chico, el que está abajo, el que une, no me acuerdo, la calle que se llama en capital con uh -huh. el sí. en, ya, en el lado de provincia. Uh -huh. La calle Pue es Vieites. Vieites, Vieites con el Lo que ahora se denomina Puente Viejo. Claro, es, claro. es el Puente Viejo. Y el otro sería el Puente Nuevo. A los dos le decimos eh, Muy bien, veo que hiciste la tarea, justamente. Otro, otro dato era sí, que yo pensé que era Puerredón, Puerredón. O pensé, dije, o será Honorio Puerredón. Honorio Puerredón, pero o Juan no. Martínez, perdón. No. No, no, es Prilidiano Prilidiano Puyredón, ingeniero y eh, artista plástico argentino, quien fuera eh, hijo de Juan Martín de Puyredón, director supremo de la Confederación Argentina durante eh, el, los años en la que Buenos Aires eh, Ah, no, no, estoy, estoy tirando cualquiera, patiendo, patiendo frutas. De, de la provincia unidas del río de la Plata. ¿no? Está, Ahí va. exactamente. La Confederación Argentina es la que ordena la creación del puente de eh, diseñado por Pueyrredón, la Confederación... Perdón, Buenos Aires, cuando estaba separada de la Confederación Argentina en el año 1858... Eh, no, perdón, en 1871... Eh, ordena hacer el puente puerredón que lo diseña el diseño con un diseño de última moda eh, con hierro forjado que traen desde Inglaterra a todo culo ah. lo inauguran el año 1867 y el día de la inauguración cuando quieren probar el puente giratorio para dejar pasar barcos, se cae todo y se hunde el río <risa> así, sí, bien. así de mal entonces estamos hablando del puente puerredón este que menciona aquí el viejo puente el viejo Bueno, ya había puentes en ese momento que incluso tuvieron, hubo algunos hechos durante las invasiones inglesas se sí, sí, que habían el... quemado el puente y se habían quedado los barcos del otro lado exactamente, el primer puente que eh, estaba en la el paso de las canoas, porque antes de ese puente se cruzaba en Se el Chuela. Claro. no se llamaba Priliano Purreón simplemente porque no había nacido Priliano <risa> sino... no, justamente, justamente. No, porque tampoco lo había diseñado Priliano Purrión sí lo habría diseñado algún hijo de algún otro hogar <risa> Bueno, eh, este segundo intento de puente eh, es financiado casi íntegramente por Pliriano Purredón, quien queda empobrecido, se angustia, se enferma y muere en 1870, en 1870, un año antes de que se inaugure este nuevo puente Purredón, que sí funcionó. Funcionó igual no mucho tiempo más, hasta 1884, cuando fue eh, arrasado por la más grande crecida del Riachuero, el 23 de septiembre de 1884. Eh, bueno, en 1899 se construyó uno de hierro Con tramo central levadizo Inaugurado en 1903 En 1931 fue inaugurado el que funciona actualmente etcétera, etcétera. Pero el nuevo puente de Purredón Que es el que nos ocupa Fue inaugurado sí. en el año 1969 Durante la presidencia de Onganía De facto sí. Y une la autopista Frondizi Con la avenida Mitre Y con Hipólito eh, Yrigoyen ex Nótese claro. cómo. Los nombres eh, hablan un poco de, de, de la historia de los lugares, ¿no? Unen a Frondizi con Mitre, histórico, Pat, digamos, Patricio de, de la Argentina, con Hipólito Yrigoyen quizás eh, el único bastión eh, radical que se puede decir en voz alta hoy en día. <risa> <risa> Para los que vimos la Patagonia rebelde, yo la vi dos veces la semana pasada, me genera bastante asco mencionar ese nombre, ¿también? Uh -huh. con lo cual... El único radical salvable, por mí, que se cague muriendo de vuelta. Perfecto. O sea, para excelente. el sentido común, diríamos claro. que está un poquito ahí. Está ahí, está, claro, está ahí. en Perón, eh, Fernández. Bueno, eh, contó con un presupuesto, está hecho íntegramente en hormigón, y contó con un presupuesto de mil millones de pesos moneda nacional. ¿Qué quién los puso? Eh, y lo puso, supongo, que el Estado. Ah ¿Eso o sea, no había sido el, amigo, el mismo amigo piriliano? No, no, no. Es fue... El viejo fue el de Ah, el viejo, perdón. Ah, este, es no, este es el nuevo. El 60 se ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando fotos. fotos de mono con boina. Bueno, eh, dos mil, millones, dos mil millones de pesos moneda nacional que equivalen a, o equivaldrían en ese momento, a 5,5 millones de dólares. Ahora bien, yo quiero, digamos... Que nos concentremos en que el puente Purredón genera estas con, digamos, confusiones de que puede ser Honorio Purredón, Juan Martín de Purredón, Pliliano Purredón. Y Patricia me puse, puse, puse a claro, me, me investigar justamente eh, digamos, herederos o descendientes de la familia Purredón. El primer Juan Martín de Purredón que llega a Argentina llega en 1764. En a, digamos, llega de Francia. Bueno, eh, este tipo tiene hijos por todos lados. Parece que incluso sus hijos se casaron entre sí. Una cosa, una porquería total. Chancho, cochino. Porque, claro, dice, había... Hace poco, en octubre del 2000, se juntaron todos los puerreones en una fiesta. En una fiesta en un, en un barrio privado. Uy, qué fiesta esa. Sí, sí. hubo mucha gente la que mencionaron recién. Y había uno que tenía orígenes, digamos, diversos, ramificados, de tres hermanos de... Tres hermanos Puerredón que habían por alguna razón Alguno era César Banana? No, no este, este no era César Banana pero dice eh, y, eh. y se ve que las las ramas se cruzaron en algún momento porque la sociedad porteña no era tan grande claro un Puerredón no se va a mezclar con un negrito <risa> con un Ramírez <risa> con, Ramírez, con no un va. Yáñez no. bueno les cuento eh, Puerredones ilustres en nuestro país César Banana Puerredón Patricia Bullrich Luro Puerredón Fabiana Cantilo muy bien eh, Y Mariano Grondona. Nah. No. Atención, Mariano Grondona no es un puerredón, pero es un puerredón político, porque está casado con Elena Lynch, que es descendiente de un puerredón. Bravo. Y eh, bueno, así que les puedo tirar datos de Puerredón, pero me parece que ya estamos sobre la hora, así que es momento de arrebatarle la identidad al Puente Puerredón, al nuevo Puente Puerredón, y rebautizarlo con un nombre que digamos nosotros. ¿Qué nombre? Sí, un poco lo que habíamos hablado el otro día También esta cuestión de que la estación de Avellaneda Le, uh -huh. le quieren poner Digo, el, está, el pro, digo está, el el, está el proyecto presentado Incluso en uh -huh. el Congreso De que le quieren poner No sé, Maximiliano Costec y sí. sí. este. Sí, De hecho Desde aquel día a hoy eh, Una vez por día Y quince por semana casi me, uh -huh. No da la suma pero se hizo todas esas veces Eh, se le pintaba el nombre eh, Maxi Darío uh -huh. a la estación, a cada uno de los carteles. Todas las veces, amanecía, de vuelta, estación Avellaneda, todas las noches volvía a ponerse el nombre de Darío Maxi. Una reivindicación uh -huh. que lo, lo viene, le vienen poniendo el cuerpo mucha gente hace muchísimos claro. años. Sí, sí. Nosotros podríamos homenajear a Maximiano Costec y Darío Santillán poniéndole el nombre de Maxi Darío. Pero de alguna manera también tendría ciertas características de... Como de personificación o de tumba de la gloria, diría mm. nuestro querido Fito sí. Paez. Eh, y la verdad es que nosotros no, no, no es tan importante. A ver, esto que se tome con, con, con la seriedad que, que nos caracteriza a nosotros en el Padre <risa> Por supuesto. Digo, no es homenaje simplemente nombrar un, una estación, un puente, con el nombre de un luchador muerto sino más bien el homenaje verdadero sería digamos, honrar esa lucha sí. en la que cayeron día a día digamos esperando que no se repita tratando de no sé de encontrar los responsables políticos exacto y tratando de poder no sé, llevar adelante la sociedad que estos muchachos murieron por lograr sí, ligado a esto que comentaba recién es que eh, está el proyecto en Neuquén uh -huh. que a la, al primer pozo descubierto por la nueva YPF que vaya a descubrir la nueva IPF le quieren poner Teresa Rodríguez que quiere uh hacer -huh. también uh -huh. sí. y vaciarlo de total contenido el nombre de Teresa claro sí justamente <risa> bueno nosotros no vamos a hacer eso esta vez y vamos a ponerle un nombre que pueda representar de alguna manera eh, la lucha que llevaron adelante estos dos muchachos ¿qué podría ser? Podría podría puente ser un Puente de la Goma Quemada. Puente de la Goma Quemada. Estaría puente buena. Piquete. Puente Piquete. Puente, puente Metabala. Digo, como el de... colocado en ese momento. Debería, igual debería decirle Palermo el puente no o no? Esta vez lo... y claro, claro. En realidad puente es un Palermo. Puente Palermo. Palermo. Palermo. ¿Palermo de la lucha? Podría ser Palermo de la lucha. Puente Palermo Lucha, raro Puente Palermo Lucha puede ser eh. Puente Palermo 26 de Junio También podría ser De hecho hay un proyecto también para que el puente Se llame 26 de Junio Pasa que 26 de Junio nos pasa con 24 de Noviembre Hay un montón de calles que algunos saben que son Yo prefiero que sea algo tan lineal Como Lucha y así nos formos Bueno Palermo Puente de Lucha muchachos Disculpen todo lo que hemos hecho mal Y nos hemos cesado. Eh. Nos quedamos con tercer piso al fondo, si sí, siguen escuchando. Tal vez. Ah, perdón. Eh, vayamos al acto, a la vigilia y al acto. El, 25, y el lunes 25, después de las 19 horas, hay varios recitales y festivales. Y el 26 a las... Yo creo que es a partir de las 11 de la mañana. ¿26 a partir de las 11 de la mañana? Sí. Que se están pensando las, las movilizaciones Va a ser todo durante el día Y si no, bueno, la vigilia del 25 Nos ah. veremos ahí, supongo Nos vemos en el puente Nos vemos Chao.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 Se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana, se fueron a vacilar.